¿No le parece que la cosa se está poniendo espesa? ¿Eh? No lo entiendo Ricardo, me, me, me parece, la, la está acosando no. ¡Ay, son los chicos! ¿Todo bien, mamá? Y un corazón ¡Ay, no son la ternura! se paro Se ve que están muy preocupados por vos, madre No hables así, Lolo Se ve la lengua que está celoso ¿Ves? Hasta Bowie me da la razón Ahí está Ahí está, ya dejamos atrás a Yer. Ernesto, ¿se puede saber a dónde vamos? Prepárense para el paisaje cordillerano y el buen vino ¡No me diga que vamos a Mendoza! ¡San Carlos, Mabel! ¡San Carlos nos espera! ¿Llegará la compañía sin problemas a San Carlos? ¿O se cruzarán en el camino con Ricardo?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 Relatos, Ana Carela. En los guiones, Raquel Albenis, Brenda Howling, Cecilia Lega Herralde y Selva Palomino. Coordinación Autoral, Patricia sangaro Operación Técnica y Edición, Julián Pelliza. Director, Carlos De Martino. La Compañía, radio Radioteatro. Auspicia a la Compañía, Ate. Cultura Nacional. Contribuyendo a la comunicación del campo popular. tarde, un minuto, en la República Argentina, pasó un nuevo capítulo del Radio Teatro, La Compañía, en Abramos la Boca, y dejamos Río Negro, nos vamos para Mendoza, qué lindo recorrer con ¿Sí? ficción la República Argentina, ¿no? Y sí, más en estos tiempos, ¿no? Que tenemos que hacerlo con la imaginación. Así es, así es. Excelente, me encantó el capítulo del día de hoy del Radio Teatro. Estuvo Julián Pelliza en la Operación Técnica, nos vamos nosotros, estuvo Camila Cataño en la producción, y Cami Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalí. Hasta mañana, Cami, Nos encontramos como todos los días con ustedes que están del otro lado mañana a las 10 y 6. Chau, chau. ustedes, chicos, un abrazo muy muy grande, gracias, eh. Hasta pronto. Un besito, chau, chau. Y viva la patria, eh. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Comenzó el plenario de comisiones que trata la reasignación de partidas de coparticipación. La videoconferencia comenzó a las 17 con senadores del oficialismo y de la oposición de las comisiones de presupuesto y asuntos constitucionales. La secretaria de provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dará detalles del proyecto que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Enfermeros denunciaron que fueron agredidos por la policía en las puertas de la legislatura porteña. Fue cuando el personal de salud intentó ingresar al legislativo para entregar un petitorio con reclamos para el sector en el Día de la Sanidad. Según informaron los trabajadores sanitarios, cuatro manifestantes resultaron heridos con cortes en la cara y en el cuero cabelludo por la intervención de los policías que se apostaron en la puerta de la legislatura sobre Perú al 100. Héctor Daer dijo que son trabajadores que tienen el orgullo de ser de sanidad. En diálogo con Telam Radio el secretario general de la CGT y titular del sindicato de la sanidad destacó el rol de los trabajadores y las trabajadoras del sector que conmemora su día en el contexto de la pandemia. Es una buena oportunidad para que la sociedad defina el esfuerzo que tiene que hacer para sostener eh, un sistema de salud que da respuestas como dan el nuestro ¿no? que eh, tenemos que aclarar lo que eh, es un simular eh, y no tiene iguales en, en, en la región y en muchos países del mundo eh, y esto lo vemos en los resultados y por esto creo que es bueno que la sociedad comprenda la necesidad de tener un sistema de salud con trabajadores y trabajadoras bien remunerados, bien formados Más información en TELAM.com.ar Inicio de Espacio Publicitario Agus Fumigaciones SRL Control integral de plagas Y limpiezas de tanques de agua potable Encontranos en Isabel la Católica 1261 Barracas comunícate al 4302 302 30 34 www.agusfumigaciones.com.ar Agus Fumigaciones SRL Coronavirus Información sin desesperación Cómo me informo sobre el coronavirus. Infórmate con fuentes oficiales. Audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer es importante, en estos casos, escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. ¿Un sitio recomendado? www.argentina.gob.ar barra salud Coronavirus, información sin desesperación Un mensaje de Farco Foro Argentino de Radios Comunitarias Sé parte de la comunidad radiográfica Sé parte de la comunicación popular Somos un medio cooperativo autogestionado ¿Quién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 ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, no me parecía. ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por se escucha. Dos horas de aplauso, terapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. De los martes de 22 a 24, bien? Sí, sí, sí, claro que sí. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias.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 y para todo el MERCOSUR. Una nueva oleada de coronavirus afecta a Europa. Esto causa pérdidas económicas o tensibles. La bolsa de Frankfurt fue la más afectada en Europa. Wall Street, de rebote, pierde hasta un 3%. Y hubo caída en los precios del petróleo, los granos, entre otros ¿eh? productos. El dólar se fortaleció frente al euro y el yen. Ahora pienso, si existe un rebrote de coronavirus en Europa, esto permite inferir que es probable, no seguro, por supuesto, que exista en la República Argentina, después de este tramo internal, una nueva situación que pueda llegar a ser perjudicial para la salud pública. Vale la pena observar cómo nos preparamos, vamos a tener una comunicación especial en esa dirección de alguien que sabe para plantear el interrogante que venimos viviendo. Entre interrogantes nos desarrollamos, pero también con algunas respuestas en medio de las polémicas. Así arrancamos. Soñar. Vivir, pensar, actuar y la señal, una mirada nacional y popular. Haz en mi pagua y un pueblo que se llama No me olvides. que eh, se pretendía homenajear a los trabajadores de la salud, bueno, le dieron palos, ¿eh? le dieron palos, también vamos a hablar de eso. Estuvimos presentando este fin de semana dos materiales eh, que gestaron eh, cierta polémica y en algunos casos estupor, uno de ellos referido a Jorge Fernández Díaz, con cierta gracia y algo de piedad, Y el otro, Alianzas, la multipolaridad y la Argentina, el sentido geoeconómico profundo de las coaliciones, una experiencia histórica corrosiva. La puede leer en www.radiografica.org.ar. También puede entrar a la señal medios. Eh, bien, habla de la necesidad de consolidar el espacio propio a través de la coalición, porque de otro modo hay dispersión. Pero en su seno, me interesa se zambullan, esto ya es un apunte colateral al material, está aquel acuerdo con Ribbentrop-Molotov hablando de alianzas, y el dislate de Adolf Hitler de romperlo e intentar invadir Rusia, ¿en qué estaría pensando? Invadir Rusia. Y no solo fue el invierno el que acabó con el nazismo, sino el haber traicionado ese acuerdo y haber desatado la furia del gran oso. Vale la pena tomarlo en cuenta. Y vale la pena, ¿por qué digo aspecto colateral? No se enojen. Pero durante mucho tiempo los comunistas argentinos volvieron locos al peronismo con esto de la alianza de clases, de que sus alianzas no eran claras. Bueno, <risa> empezando por el comienzo, ¿no? Stalin aparece en la imagen que publicamos, si usted la visualiza, junto a Riventrop y Molotov, contento además por la suscripción de un acuerdo que claramente lo beneficiaba, por eso estaba contento, era un asiento político. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado en el cual eh, los sectores del Partido Comunista en la República Argentina han considerado que el peronismo tenía serias limitaciones, que había que ayudarlo no con una inyección ideológica para poder despegarlo hacia adelante y fíjese, préstele atención a la nota le va a gustar, alianzas levantamos la cortina, ¿no? bueno 18 o 15, una tarde soleada, bellísima, pero bien bien fresca, para nada primaveral en la temperatura aunque sí en el aspecto, en la imagen que daba la tarde de sí misma. Ha habido movidas de, por el día de la primavera